Querido Pepe Sónico A. ¿eh? Querida Ane Sonico, ¿eh? Qué mmm, buen sabor de boca y que, sí, me vienen ahora como imágenes de hojas secas con esa madeja anterior de pop metafísic. Es que nos movíamos en nuestros territorios, Ane Sónico A. ¿eh? Sí, pero ha guay, ¿no? Comenzar como el 2.0 con una esencia melancólica con pants que tanto nos identifica. Claro. Y si está bien seguir los esquemas, también está bien romperlos. Sí, eh, os vamos avisando que esta madeja va a romper todos vuestros esquemas, os va a hacer cata crocker y, bueno, quizás unos estiramientos de cadera interesantes. ¿Quién sabe si después de esta madeja os acabáis uniendo al club de adoradoras de una trinidad? Está presente en el ambiente esa trinidad de... Neoperreo, reggaetón, trap Eso... Dembow, y no sé, <risa> muchos muchas etiquetas más que os iremos descubriendo en esta madeja. Bueno, eh, os vamos a avisar que si en este caso os apetece más artistas con otro tipo de enjundia y una calidad musical <risa> incontestable, mejor vayan al minuto 40. Sí, hoy Tutti Frutti va a tener un contexto con mucho más contenido. Sí, y sin embargo... Si lo que queréis es dejar de intelectualizarlo todo, de barrer el suelo con el pelo... De bailar hasta bajar abajo del todo de la pista de dancefloor... Pues querida, en esta ocasión van a tener que quedarse con la nesónicua y pepesónicua. Bueno, yo creo que estamos poniendo los dientes largos, ¿no? Bueno, ¿quién será, será? ¿Empezamos? Empezamos. La roguita masaspi y ratian. Madeja sónicoa. Quiero hacerlo y olvidarme de tu cara, luego bañarme y dormir. futuro El trap y el reggaetón vienen de la calle. Haces música sobre lo que te pasa, que por lo general no es tan lindo. El reggaetón abraza esas cosas abraza el amor informal abraza el sexo sin compromiso abraza las peleas abraza el sentirse bien con uno mismo como decir yo soy el más bacán y soy el mejor contra el mu tu futuro contra el esto es lo que veo esto es lo que está pasando esto es lo que la gente quiere escuchar y esto es lo que les voy a dar. Es auténtico en el momento en el que yo lo construyo, no es una copia de la realidad. Querida Nesónico. Querido Pepe Sónico. Algo me dice que en esta madeja, en lugar de desenredar, nos vamos a enredar. <risa> que no sé cómo vamos a salir de esta. Bueno, vamos a intentarlo, ¿no? Segunda madeja del año. Y no nos diréis que no estamos haciendo esfuerzos por salirnos de nuestros sonidos. Abandonamos nuestro ya mítico Melancólicas con Punch. Madeja Sónico a ti. Sí, el team trae un artista estambre con mucho punch, pero a nuestra nuestra artista estambre de hoy le gusta más hablar de neoperreo. Si no os gusta esta palabra podéis ya dejar el programa. Si os gusta, <risas> continúen escuchando. La verdad pepesónica que, como la propia artista de hoy dice... Eh, sobre lo que se piensa del reggaetón A mí, bueno, pues eso Me ha generado un poco Me generaba y me sigue generando <risa> Entre rechazo y curiosidad Por adentrarnos en este mundo Pero bueno, ahí Hay que meterse de lleno Luego te voy a hacer unas preguntitas a Nesson Sí, sí, sobre ya sé, ya tema. sé Hoy hay examen Vamos a hablar de Valeria Cisternas Más conocida como Tomasa, Tomasa del Real, Re al, desde, desde que para, para el mundo, mundo. <risas> diseñadora de moda, tatuadora y compositora chilena, autor y también proclamada desde este estudio, la <risas> creadora del neoperreo, que como ella misma explica, es una evolución del reggaeton hacia un terreno más pop. Sí, super pop y lo veo yo mm, todo. Es muy de la oreja de Van Gogh esto que escuchamos. <risas> como Tomasa explica... Yo creo que lo que define el neoperreo son las personas que lo están haciendo, que no necesariamente es gente que hace reggaetón, sino que es gente que hace música para fiestas, bailable, música caliente, música para perrear. Somos los hijos de la influencia que tuvimos. Yo escuché reggaetón toda la vida, cuando chica, y nunca me lo cuestioné mucho. Y obviamente toda esa influencia en algún momento iba a dar sus frutos. Hmm. La descubrimos en la película de Pablo Larraín, Emma. Pero déjalo ahí. Sí, en siguiente parada le vamos a dar más a la parte cinematográfica chilena. Y aparte de escucharla en esa película, yo es verdad que la he bailado hasta la parte más baja del dance floor. En contento. Tomasa del Real explica que su oficio le ha llevado a recorrer varios rincones del mundo donde la gente sabía de su afición por el reggaetón. De hecho, mientras dibujaba sirenas, anclas y golondrinas en su papel de tatuadora, uh -huh. los clientes le invitaban a grabar algo en un estudio y al final cambiaba tatuajes por equipos y así empezó a grabar en su casa. Por su estudio han pasado muchas artistas y ella ha ido cogiendo, quitando, cambiando, como ella misma afirma... Como escucho reggaetón hace muchos años, le robé la fórmula a todos. Soy viva, por eso me va bien. No hace falta que lo jure. <risa> le saqué el rollo a todos y lo que hice fue crear mi fórmula. El reggaetón por lo general habla de una cosa. Del auto, de la gasolina, de la ex, del lujo. Lo que hago es inventar una temática o algo que piense que sea actual y que vaya a pegar. Lo que más me interesa es que la gente termine perreando. Es alejarnos, es acercarnos. En varias entrevistas se le ha preguntado sobre... pues lo típico, ¿no? Ese sí, sí, sí. contexto del reggaetón y esas letras históricamente sexistas, y dice Tomasa. Sí. No necesariamente la música que uno hace es una autobiografía. La realidad del reggaetón no es bonita, porque viene de la calle, del gueto, de la gente que no tiene las mismas opciones que otras personas, pero nos hace disfrutarlo. Si soy del gueto, voy a cantar sobre eso, no lo voy a ocultar. Oh, yes. Con dos álbumes hasta la fecha, forma parte, junto con otras artistas, de la plataforma 01800PEREO. Una nueva plataforma creada para presentar DJs y productores enfocados principalmente en el reggaetón, pero con obligados coqueteos con otros ritmos urbanos como el trap, el bombazón, dembow, dembow tropical bass y global bass. El Festival Internacional de Coachella, celebrado en California en 2019, tuvo muchísima presencia latina. Y allí compartieron escenario nuestra maravillosa y nombrada Javier Amena. Que va para ver en casi todo el programa. Sí. Y Tomasa del Real. Y para Tomasa es verdad que este festi fue como un gran salto hacia Deikike para el mundo. Claro, y si antes decíamos que Tomás ha tenido que contestar repetidas veces sobre mm. y qué pasa entonces con el sexismo en el reggaetón, también ha tenido que centrarse en ¿y qué pasa tú como mujer en el reggaetón? Sí, esto se lo han preguntado muchas veces y está un poco cansadita, pero lo responde así. Muchas personas esperan mucho de ti solo por ser mujer. Esperan que seas un superhéroe o que hagas cosas mucho más cultas o que te vistas de cierta manera o que te expreses de cierta manera. Y la verdad es que es súper incómodo. Siempre me preguntan qué se siente ser mujer en el reggaetón y yo les digo, ¿tú le preguntarías a Daddy Yankee qué se siente ser hombre en el reggaetón? Soy una persona normal que le gusta hacer música normal. No tiene un doble discurso. No quiero que la gente aprenda algo de mí, para nada. Yo hago música de fiesta, música bailable y ya está. Sí. Hemos hecho una introducción dejando mucho espacio para sus propias palabras, no siempre lo hacemos así, no. y tras escucharla, vamos, ya nos toca a nosotras posicionarnos, querida Nesón y cual. Sí, de hecho yo creo que nos ha facilitado también como escuchar y también seleccionar de sus entrevistas lo que más nos interpela a nosotras igual, ¿no? porque, bueno, es verdad que a mí me ha, me ha revuelto un poquito ir descubriendo y ir escuchándola, pero me parece una artista que pasa etiquetas, eh, que si la etiquetan, ella se sale y dice que no pertenece a eso, y en realidad me, me parece una propuesta sincera. Sí, eh, nos ha hecho habitar las incomodidades, uh -huh. y eso no lo queríamos esquivar, porque nos resulta como muy fértil Y claro, hay, hay tantos análisis sobre el reggaetón y se le pone tanto foco que no se pone sobre otros estilos de música, sí. que al final inevitablemente es que ahí está aflorando nuestra colonialidad y nuestro clasismo, sí. porque no sucede con todos los estilos de música que nacen o que se desarrollan en Latinoamérica, uh -huh. y bueno, por no hablar de qué pasa con las mujeres que gozan, disfrutan de su sexo y parece que lo hacen solo para complacer al chico con el que están bailando ya, de ahí yo creo que algún articulito que me pasaste ¿no? de bueno de referencias en pícara y así sobre todo esto os leo un poquito lo que dice June sí, sí venga, vamos, vamos a, a contextualizar bajo una premisa aparentemente feminista una vez más se niega la sexualidad y el placer de las mujeres, o sea que si yo me froto contra un tío es para darle gustito a él, ¿acaso no creen que frotarme contra una pierna un paquete me puede dar gustito a mí? Bueno, hoy os traemos una buena dosis de perreo del álbum Tata cuidado con el nombre porque el nombre es impresionante. Bellaca del año. Pues en Delbow, el Delbow de este temazo nos pega en el pecho y nos induce a sacar nuestros mejores movimientos de cadera a lo más abajo del dance floor. Tomás del Real, Gotsensela. Perra del futuro. Yes. て<音楽> Sato. Venga pa' acá, venga pa' acá, te quiero ver bailar, yo lo que quiero es celebrar. Querida comunidad, ¿cómo van esos cuerpecitos? Se están desoxidando con tanto synth y tanto reverb. A Nesónico, ¿a nos llevas en la siguiente parada? Bueno, pues parece que esta madeja viene con mucho punch y poca melancolía, ¿eh? ¿Quién le iba a decir, eh? De los radiochappers. Nos estamos viniendo arriba. Nos... Bueno, bueno, ¿cómo está el estudio hoy? ¡Revolucionado! Nos estamos descocando y más en ese otoño que estamos acostumbrando a nuestra comunidad a otro tipo de ritmos. Mm -hmm. y Mira hoy. Pues, como ya os habíamos adelantado, Tomás del Real... Ha sido uno de nuestros descubrimientos por la increíble banda sonora de Emma. Y hoy nos vamos a parar en esta banda sonora, Pepe Sónicoa, porque hay temas realmente potentes. Oh, yeah. Pues sí, querida Nesónicoa, hoy toca paradita de cine en contexto. Vamos con Pablo Larraín, director chileno, con películas como No, El Club y Neruda, que en 2019 nos sorprendió con Emma. Uh -huh. Y es que si en esta madeja estamos explorando cómo la parte musical del neoperreo dialoga, se confronta, se encuentra y se distancia de los feminismos, vamos a dedicar esta parada a detenernos también en el mundo del cine. Uh -huh. A ver, Anesónico, cuéntanos lo que se pueda contar de Emma. Bueno, pues Emma es una bailarina contemporánea que, tras un suceso que no vamos a desvelar, desestabiliza ese suceso, su vida familiar y su matrimonio. Entonces ella se embarca en una odisea de liberación y de búsqueda personal donde la danza y la música urbana son sus grandes aliadas. Dancehall y reggaetón por las cuestas, casas de colores y grafitis de Valparaíso. Una escenografía maravillosa para el dancehall. Pues hablamos de un dramón incendiario <ríe> sobre el arte, el deseo y las estructuras familiares contemporáneas. Recomendación total, cine cinematográficamente hablando, y también recomendación... Musical, porque la banda sonora es Canelita Fina, sí. creada por el compositor y productor musical de Raíces Chilenas. Y que también tiene mucho punch. Sí, ya sabemos a qué punch se refiere a Nesónico. <risa> Hablamos de Nicolás Yar, que además de temas propios compuestos para esta película, ha producido otros como el que os vamos a poner. Con Estados Unidos y estefanilla Naina. Sí. Y es que Estefanía Naina es una coreógrafa y bailarina mexicana con la que junta Nicolás Yar crearon una pieza de danza y música improvisada llamada Miércoles. Y con quién mejor para componer un tema para una película donde la danza es la total protagonista. Hacía mucho que en Madeja Sónicoa nos leíamos unos versos... Pero es que, entre los movimientos pélvicos, torsos y cabezas, la letra es igual de poderosa. Entre tu cuerpo y el mío hay universos que puedes ver, debes ver. Si mi cuerpo es real, mi lengua es real. Si mi pelo es real, mi voz es real. Si mi pecho es real, mi sombra es real. Y si mi hambre es real, mi lucha es real. Bueno, bueno, bueno. ¿Cómo te quedas con ese último verso? Maravilla. Pues como dice la propia actriz Mariana de Girolamo, sobre Emma y las bailarinas de la película, estas mujeres son feministas, anárquicas, marginales y bailan reggaetón hasta abajo. Como lo vamos a hacer nosotras ahora mismo. <risa> real, Estados Unidos, Fit, Stephanie Yaneina. Seguimos tirando del hilo con este calorcito incendiario y vamos a darle otra vuelta más a esta madeja de neoperreo. Déjeme, déjeme esa madeja. Desde Mayona para el mundo. ¡Tejiendo! <risa> Nuestra siguiente artista, la que también le gusta un poquito a la party, ha compartido <risa> escenario con Tomás Adel Real, por ejemplo, en la sesión organizada por la radio NTS en 2017. ¡Gracias! Seguimos. Nuestra siguiente parada agradece a Tomasa del Real haber abierto camino. Le sigue y la admira. Para ella, Tomasa es una referente feminista fresca que ha revolucionado el mundo del trap, el reggaetón y del neoperreo. La santísima trinidad de esta madeja. Una vela para cada una. Trap, reggaetón y neoperreo. Si ya hemos visto cómo la expresión activa de deseo por parte de mujeres genera incomodidades por doquier... Cuando se trata de expresión de deseo lésbico, ah, la confrontación vámonos. efectivamente <ríe> con el modelo hegemónico ya es máxima. Y esa es la brecha que ha abierto nuestra siguiente parada. Cuéntanos, ah, Pepe Sónicoa. Hablamos de Chocolate Remix. Mm -hmm. oh, yes. Este es el proyecto detrás del que está Romina Bernardo, cantante, compositora, productora argentina, que ha hecho del reggaetón lésbico y feminista su bandera. Que, por cierto, ha venido por estas latitudes a izar esa bandera. Uh -huh. Sí, hace poquito ha sido invitada para el Womex 21. Uh -huh. Elegida por la BBC como una de las 100 mujeres más influyentes del mundo. Cágate. En 2013, Romina lanza Chocolate Remix. Y ella cuenta que cuando lanzó este proyecto, tanto gente cercana como lejana le dijo Ay, chica, pero a través del reggaetón. Lánzate mejor por la electrocumbia. La electrocumbia que está más de modita, ¿no? Eso. Uh -huh. Pues no, Romina dijo que no. Y quería explorar nuevas posibilidades en un género que, según sus propias palabras, históricamente es un género que ha sido sexista y ella quería llevarlo hacia una perspectiva queer y feminista. Ante el desconcierto de algunas voces feministas, Romina afirma querer visibilizar el lesbianismo y el feminismo, pero también provocar cuestionamientos desde dentro. Cuando asomaba mi cara contra el culo de una bailarina, estaba haciendo sátira, pero al mismo tiempo estaba viendo qué provocaba. Enunciar en primera persona mi manera de entender y vivir el sexo con el propósito de instaurar nuevos imaginarios al respecto. Más verdaderos, más carnales, más lascivos y más reales. Jugar con la sátira, con la distorsión de los tópicos, con la creación de identidades en base a las etiquetas que otras nos ponen. Actitud queer. Rap latino. Tijeretas. Reggaetonera con orgullo. Funk carioca. Dildos por doquier. Fuerte contenido político y social. Dembow. Teta con teta. Reggae. Sexualidad. Bailar. Enfurecerse. Desear. Pues después de esta descripción maravillosa... Vamos a escuchar un temazo que compuso Romina, inspirada por las protestas masivas contra los feminicidios en Argentina. Vamos con Chocolate Remix. Ni una menos. ¡No hay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 vamos que aquí nos están prendiendo fuego si se fue de casa ni una menos si se puso mini el da una menos si se pintó los labios ni una menos ni una menos ni una menos ni una menos si buena reggaeón ni una menos si te dejo por otro ni una menos si puede de a casa,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 menos, ni una menos, ni una menos, ni una menos, ni, una menos, ni una menos, ni una menos, cabrón, ni una menos. La roguita masaspi irratian. Madeja sónikoa. masa del regalo neo oh, alerta de perreo secund la de chile per real por el money money. vamos a ir cortando porque lo tenemos todo muy bien argumentado pero no sé si todo todo está muy intelectualizado en este programa Ay, amá, ay, amá. La verdad es que estamos haciendo un popurrí de manejote maravilloso, pero está haciendo duro, duro. Perra del futuro, vamos a seguir tirando del hilo a ver qué nos encontramos. Pues llegamos a una de las estrellas del Star Citizen latino, querida. Pero vamos poquito a poco, Anesónico. Sí, porque antes de llegar a un artista por todas conocida... ¿Quién será? Será... Nos gustaría hablar de uno de esos puestos del mundo de la música que no siempre es conocido ni reconocido como se debería. Porque todas nuestras oyentes deben ya saber que, que Madeja Sónicoa uh -huh. quiere arrojar luz sobre esos lugares oscuros de la industria musical. Totalmente. ¿De quién estamos hablando, querida? Pues estamos hablando de una productora, una gestora de eventos, una de esas mecenas que facilita que las artistas se conozcan, se enreden y ocupen espacios en carteles de festis. Efectivamente, esos roles de los que no se suele hablar, ¿no? Y en este no la caso conocía. vamos a hablar de Carolina Nieto. Ojalá nos quedemos nos quedemos, nos quedemos con su nombre, pero más allá de eso, nos interesan los hilos de sororidad, sí, sí, sororidad que se mueven entre bambalinas. Carolina Nieto, al ver la escasa presencia de mujeres en la triada trap-neoperreo-reguetón, decidió que había que crear el espacio donde amplificar sus voces. Desde chica siempre fui muy fanática del hip-hop, y siempre era la única mujer dentro de un grupo de hombres que iba a los conciertos. Y así fue como nació el Mamasitas Festival. Sí. Uh -huh. Festival realizado en Chile, donde las mujeres ocupan un cartel lleno de música latina y callejera. A todas las artistas que he traído han venido por primera vez acá, y muchas también como primera vez en Latinoamérica, y eso es súper arriesgado. Sí, se la jugaba a todas uh -huh. esta productora, y es así como nuestra artista estambre llegó a este festival. Estuvo Tomasa del Real y en Mamacitas Festival... ...también han estado la Zoe, bueno, Bea la Pelea, mejor. las mamacitas. Las mamacitas, las mamacitas. Hostia, es que hilada, ¿eh, Pepe Sónico, ah? ¿eh? Maravilla. Pues eh, Carolina decía que... ...veo cómo a ellas mismas cambian el switch cuando la recibo. Y es porque son mujeres de 25 años... ...que están metidas en el reggaetón, el trap, en lo urbano... ...que tocan con poca ropa y la mayoría de los productores son hombres más viejos... ...y no estoy diciendo que todos sean unos irresponsables o se pasen de listos... ...pero han vivido situaciones desagradables. Carolina Nieto contribuyendo a generar espacios de seguridad... ...para todas estas mujeres que se meten en un mundo tradicionalmente masculino... Uh -huh. Eh, Carolina une así a Tomasa del Real con nuestra siguiente parada Porque Carolina no solo produjo el primer disco de Tomasa del Real Sino que también lo ha hecho a la gran inigualable Nati Peluso oh, yes. En la disco, quiero tu mordisco Si tantos miedo me tienen, ahora témame de verdad Que me estás perreando el corazón Te hace falta cora, te hace falta, te hace falta corase Bailamos que parece un delito ¿Acaso le tienen miedo a la mujer poderosa? Si el FMI me la toca, si creen que van a comer de mi sopa. No la hay quien si la ve como ella. Ella es actitud peligrosa. Demafiosa. Si podéis escuchar la canción con la letra delante. Nati Peluso. Sana, sana. Es el sonido que tú Tengo fuerza para partir el coco. Tráeme la navaja filosa. Genta como la negra sosa De saber que soy la peligrosa Yo se como hablarle a mi bitch Yo se como cortar mi hajish Si te muestro, viene la poliz Si me acacho, siente tu mi quitodish Mira que elegante visto prada con brulero Echa gasolina para que se prenda el cuero Para tu mentirme estudiatela primero Agarrame acá, ven y aprende bicho culero Y si el FMI El fM y me la toka I just send it to me, click the dish It's the F&B Anesoniko A ah, <risa> Con que cerramos la madeja de hoy Oh, oh, oh, opereo, Made in uscalerria Pero eso existe, mi amor Si, cariño si, queridinho Esto no es lo que era Esto, vamos, hemos metido una hilada fina filipina <risa> Cuéntanos, Anesoniko A ah. <risa> Pues, eso, arrancábamos en Iquique con Tomasa del Real para acabar en La Rabetu uh! Con J. Martina. Bueno, tenemos bastantes oyentes y hiperfans que nos escuchan desde ahí. Pues sí, pues sí, en la Larrabechu hemos acabado con el trío que os traemos hoy, J. Martina. Cuéntanos, Pepe Sónico. Está compuesto por las hermanas Cachalin y Anne, From la Larrabechu y Javi de Barañain. Proyecto musical que nace de sus preocupaciones y deseos y las ganas de investigar en la electrónica. Con lo que la electrónica puede abarcar en su sentido más amplio. Sonidos que mezclan bases electrónicas, voces melódicas y cuyas composiciones en euskera pueden ir desde el trip-hop y el trap hasta el dream-pop. Como ellas mismas dicen, el trap y el reggaetón surgieron de unos contextos y unas realidades y a ellas les apetece investigar esos sonidos pero aplicándolos en sus contextos y mm -hmm. realidades. Mm -hmm. Nos lo explican. Guay, <risa> que bueno se desde munduan sorten diren estiloak, regetoia eta trap eta osea orokorrean beintzat sorrer handi pues oso espazio eh, espacio proletarizatutako, bueno, errealidade batetik urtea diren musikak eta horretako ondorio batzuk, ba eh, despolitizazio handie, eh emakume eskoen eh, hipersexualizazioa antzual <totipa> munduan esta baina eh da be bai e, estilo hori joan da enean be bai sortu direla e, musika hori aiteko beste era batzuk eta hori bai osea ikusten dut eh eh on izan aldela eh borilenes autemduen guadires gabilako saiatutzen gure Pues sí le dan mucha importancia a la letra y empiezan desde ahí a componer y de la importancia que le dan a la letra en cada canción Es también su modo de ir sacando los temas, porque hasta ahora solo han sacado singles. Como ellas mismas dicen, no quieren sacar canciones de relleno por sacar un álbum. Bueno, por ahora no han dado ningún concierto real en el sentido que todo el proyecto surgió en un momento pre... Pandemia, pandemia. Sí, sí, pandemia, pandemia. Y no han vivido un público sin mascarillas en una sala. Con todavía miedo escénico, les apetece ver cómo se bailan o eso esperan temazos como de Sira. Urrunetik datorrena, ahstu ezin daitekeena. Soberan dugun guztia, jaten dugun piztia. Kontzientziaren argiaz hiltzen dugu egia. Azaleko saurian pistiaren begia. Gure datorrela, amildeiaren egia. J. Martina, Sira. Hiltzaren desirean topatu gara ez zinean Itxasoaren legea gure aurrean Arrantza itxasua usteko era Azkarra gordea hartu dugun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 o no. Oniaruno charo. Ba ne frutería. Cómeme 5 piezas al día. Un par de peras rajas al fruti. Wa ba bluma blab bam bam to the food tutti frutti mia quanto tempo luis gabon de primer tutti frutti juntos después del verano Es verdad, y veo que tú te has animado a hacer otro viaje por Latinoamérica. Así es, no me he montado tanto en el avión del trap, aunque un poquito sí, pero no nos vamos muy lejos. ¿Pero qué me estás diciendo? ¿Que vas a tener una sección sin tanto baile, sin tanto down como hemos tenido nuestra madeja? Luisónico evoluciona y el nuevo horario del programa, que son las 10 de la noche, es más dado a música para ir a la cama. No Eres para estar... un melancólico con panch. Ahora soy un melancólico con panch. ¡Qué punch. fuerte! Funcionamos por osmosis. Cuéntanos qué nos traes. Bueno, recordaréis nuestra primera madeja, nuestro primer tutti frutti del año pasado. ¿Cuál era? Pepe sónica no te hagas el tonto que las has escuchado en bucle. ¡Es para darte pie! <risa> Javier Amena. Y me llamo Sebastián. Bueno, pues volvemos a Chile para descubrir eh, algunas de las artistas que, preparando aquel Tutti Frutti, se nos quedaron en el tintero. Si con anesónico decíamos, el programa pasado, que tenemos un listado enorme de ese máster que nos estamos haciendo de música auto-haciéndonos, pues vamos a ir recogiendo algunas de esas artistas. Eh, deseoso de escuchar, me apasiona el mundo LGTB de Chile. Pues vamos con ello. Estamos escuchando Camila Moreno en este revival del programa de hace un año, nuestro primer Tutti Frutti, nuestra primera madeja Sónicoa. Y Pepe Sónicoa, aquí voy a decir que esta artista me la sugeriste tú. Y ya vimos el caso que me hiciste. <risa> eh, yo era de las artistas que tenía ubicadas de la escena chilena, pero es verdad que indagando, indagando... Nos abrazó el torbellino de Me llamo Sebastián. Pues sí, nos enamoró, me enamoró, Me llamo Sebastián y en aquel momento no conecté demasiado con Camila, todo hay que decirlo. Pero lo que es la vida, este verano ha sido otro de mis buclecitos, Camila, Camila, Camila. Y esto, esto es muy curioso, como a veces conectamos con algunas cosas y otras veces no. Y es que no hay nada que, que sea para siempre, ¿verdad Pepe Sónico? Para nada. Y aunque haya cosas que duren, pues es otras veces conectamos con cosas distintas. Y aquí nuestra pequeña oda al amor libre y abierto a la vida. Pero vamos con Camila Moreno, nos representa Pepe Sonicoa. Pues una artistaza que ya vais a ver, es inconmensurable, chilena, nacida en el año 85 en Santiago de Chile. Se fue moviendo en el mundo de la música, primero con un dueto junto a Tomás Preus, se llamaba Caramelitus, para empezar después por su propia cuenta en 2008 solo con 22 años y vamos a repasar su carrera musical, pero para empezar atenta a Neónico a que te gustan los tags a la descripción de ella que hemos encontrado. Y es que en 2000 en julio de 2015, desde Rock de Luxe la describían como entre una Pilla y Harvey, Emo y una Violeta Parra con sobredosis de épica mainstream. Toma ya. Para esto sirve el periodismo musical, para estas frases gloriosas. <risa> bueno, hemos encontrado también descrita como a fiera e intensa. O la revelación chilena del rock orgánico. Esto no pensarás que he escrito yo, Pepe Sónico. Hombre, ah. tú eres el estandarte del periodismo musical, Luis Sónico. El ah. estandarte del, del rock orgánico soy no. yo. <risa> <risa> bueno, pero vamos a ver a esa Violeta Parra y a esa Pia y Harvey. Vamos a ir repasando sus cuatro discos. Pues empezamos por donde hay que empezar. Por el primero, escuchamos de fondo millones del disco al mismo tiempo de 2009. Un tema que, como vemos, critica el negocio de las farmacéuticas espacio promocionado por Léon Arreta y el uso de las personas para su negocio la verdad es que yo conocí a Camila con canciones mucho más posteriores y me ha sorprendido mucho ver esta parte más acústica, más de, de cantautora, con canción denuncia enuncia y bueno hemos escuchado el disco os queremos recomendar por si no tenéis tiempo en estas vías aceleradas que llevamos dos mm, canciones que son cosas que no se rompen y hay y vamos a hacer un pequeño spot de venga a ver de los discos venga para cuando escuchamos este disco ¿Algo? si te gusta la canción denuncia latinoamericana como violeta parra pero mm, te gusta que sea un poquito más actual escucha este discocazo al mismo tiempo Viajamos hasta 2015. Ahí saca Panal. Un cambio en su estilo. Deja atrás el estilo cantautora para empezar esa exploración de sonidos. De hecho, hay quien dice que en este álbum va de B-Or, Radiohead y P.J. Harvey. P.J. Harvey. El spot de este disco sería, si tienes un día más íntimo pero estás conectada con la rebeldía, el enfado y necesitas ponerle intensidad y fuerza a lo que sientes, ponte este segundo disco, Panal. Y os recomendamos también dos singles, Te Quise o Caer, entre otros. Y vamos a cambiar de tema de fondo anesónico a Ponnos... Tu mamá te mató... Y tú llorabas... Para presentar su tercer álbum, ya en 2015, Mala Madre. Aquí fue cuando conocimos temazos como este que suena de fondo, Tu mamá te mató... Y quizá la conocimos porque ya su música atravesaba fronteras. México, Europa, Asia... De hecho, al lanzar el disco lo dejaron para descargar gratis las primeras 24 horas y se hicieron nada más y nada menos que 73.000 descargas en ese primer día. Y aunque evoluciona, como podemos escuchar de fondo, es que esto es algo que me ha dejado muy loco. O sea, escuchamos la canción Millones, escuchamos esto de fondo y es un cambio muy fuerte. Pero no pierde sus raíces. De hecho, ella dice que este disco es un homenaje a Violeta Parra, a Cecilia Vicuña y a Gabriela Mistral. Y... Aquí dos temazos que os queremos recomendar. Este Tu mamá te mató, que suena de fondo, y Sin mí, un tema mmm... precioso. Sí. Mi terapeuta se había ahorrado muchas sesiones si hubiéramos empezado <ríe> sí. poniendo Sin mí. Bueno, mi, Tu mamá fue con la que yo la conocí, creo uh -huh. que fue con la que efectivamente traspasó fronteras. Y escuchar Sin mí requiere, es poesía en el sentido grande, es terapia, es corazón... Bueno, pues de este disco no vamos a hacer spot, porque esto que acaba de decir Pepe, que mejor spot que el, que el testimonio. El mío, por Néstico, supuesto. ¿eh? Vamos con ya la catarsis total de Camila, el cuarto disco recién estrenado. Hablamos de Rey. Vamos a cambiar de tema de fondo a Nestónico, a que le vamos a volver loca a nuestra técnica de sonido en este momento. Estamos escuchando Quememos el Reino de este cuarto álbum que nos que nos introducía Pepe Sónicoa ¿eh? y álbum en el que, atentas a las hiladas que nos vamos a pegar... ¡Téjeme! ¡Téjeme esa madeja! madeja. <risas> bueno, hace una colaboración en este álbum con Ximena Sarañana y Lido Pimienta, que la recordaréis de El Tutti Frutti de Calypso Rose y Lido Pimienta del año pasado. ¡Gracias! Bueno, pues en este álbum bebe del pop urbano, juega con el trap, incluso en temas como Rey, que es el que da título al álbum. Y pues nada, para seguir hilando nuestras madejas, el trap no nos abandona. ¡Eso! Pero poquito, poquito, que no te gusta a ti mucho el baile ahora. ¡Cómo son! Bueno, y álbum también muy influenciado por el contexto pandémico-pandémico y la revolución social-pandémica. ¿Qué está teniendo lugar en Chile? Oye, que veo yo que cada vez que Chile salta a las portadas, te gusta ti hacer tu malejita, ¿eh? Ay, si es que tú Frutti está la última. <risa> cada vez que pasa algo, Tutti Frutti, música de ahí. Cambia sus guiones y va donde esté la noticia, muy es bien. Es que esto de hacer el programa en directo... Venga, háblanos de esa revuelta social de Chile. Bueno, decíamos que a Camila la hemos podido ver actuando en varias de las manifestaciones que ha habido en el último año dentro de la reforma de la Constitución que se exigió voto. Es muy crítica con los gobiernos chilenos y une la crítica social con la creatividad musical. En palabras suyas, Pepe Sónicoa. Me parece misterioso y alucinante el nivel de creatividad artística que nace en Chile, siendo un país sumamente aplastado. Existe una resiliencia real y organizativa, desde las ollas comunes hasta la organización de cabildos y asambleas. Pero también en la resiliencia poética, del espíritu, la salud mental y todo lo que estamos hablando. Y es que según dice, en su opinión, ese secreto tiene que ver con la identidad mapuche que se tiene en el país y que no se quiere reconocer. Vamos a tomar otra de sus palabras, que es algo que nos gusta. Creo que el estallido social le debe mucho a la lucha mapuche, a la lucha de los secundarios y a la lucha feminista. Había una fuerza gestándose hace rato ahí. ¿Para qué vamos a hablar de la resistencia de los mapuches, más de 500 años existiendo en pie de guerra, cuando ha sido un pueblo que ha sido víctima de genocidio? Creo que tiene que ver con es creo que tiene que ver con esa conexión con la realidad que ha aportado algunos de los grandes himnos musicales para el mundo. Y bueno, himnos no penséis que esto que escuchamos, himnos como El pueblo unido jamás será vencido. ¿Quién sabía que era chileno? A lo mejor te llamas más ubicado que Un violador en tu camino, aquel himno que sí que traspasó fronteras, si viene de estas latitudes. Pues nada, ahí estamos, lo que exporta Chile para el mundo. Pero bueno, vamos a escuchar eh, enseguida un poquito más alto esta canción, pero antes vamos a echar unos versos. Pepe Sónico, dale. Siempre supe que no hay tierra de Dios. Esta tierra es de las dos, de indígenas y de marginales. Esta tierra es de mi hijo y ahora mismo del erotismo salvaje. Esta rebelión que ahora viene hacia mí, yo la voy a recibir entre mis piernas, que ahora tiemblan y arden. Yo la voy a recibir con este fuego para poder amarte. Quemaremos a los demonios, asesinos, cobardes, dueños de la nación. Quemaremos a los demonios, asesinos, cobardes, dueños de la nación. Tremendo bajar el volumen a esto ¿eh? Es que fíjate el, el paso De la cantautora, canción denuncia de Ese P.A. Harvey Entre comillas y ahora esto Es que es una artistaza Pero Estamos en Tutti Frutti, querido Luis Sónico <risa> Y no siempre te ha importado que fueran artistazas Para poder meterlas <risa> Exactamente ¿Por qué está Camila Moreno en Tutti Frutti? Bueno, voy a sacarme el cuchillo Que me acaban de clavar Pero mira, te diré, hay artistas que hacen de esto, de la comunidad LGTB, su bandera, su discurso... ...y hay otras que se viven de forma visible sin hablar tanto de ello. Camila diría que es una de estas segundas ya que no ha hecho muy pública su vida personal ni un discursazo en torno a esto. Entonces no vamos a meternos ahí, aunque sí eh, habla de una sexualidad abierta y en sus videoclips muestra con naturalidad relaciones no heteronormativas, lo cual agradecemos enormemente. Por ejemplo, en el temazo que sí si vamos a escuchar de principio a fin, que tiene un videoclip, hablamos de «Es real». En ese videoclip... Mira, esta Luis sí se la sabe, Luis Sónicoa. Vemos la electricidad que surge entre su personaje y el personaje que interpreta Paloma Hoyos, que se encuentra en una fiesta queer, clandestina, de futuro distópico, posapocalíptico. ¿Cómo esas a las que solemos ir tú y yo? Sí, este texto también verás que lo he escrito yo, Pepe Sónicoa. <risa> ¿A se las manga mangado ya? Futuro distópico, posapocalíptico. <risa> y esto sí lo he puesto yo todo adornado con abundante glitter. ¿De dónde aprendiste tú todo el glitter, guapo? Pues con Churches y ah, con Anesónicoa, no. que ha visto unas series que le han inspirado mucho glitter en su vida pues vamos a escuchar ya Es Real de Camila Moreno en Tune Eta Flipatuo Cuando te encontré en la pista te bailé tan en serio te bailé con la piel ¿Quieres que te mire nuevo? ¿Que te mire de lo vuelvo a hacer? ¿Eh? Cada vez estoy buscando creo que yo me muero que me voy encender es real. Esta Buzetan nerviosa que no supe que ser Quiero que lo hagas de nuevo Este es nuestro brotecito, ¿dónde está el tuyo? Habrá que decir. Viernes, siempre es viernes en mi corazón. Siempre quiero la total destrucción de este mundo que he conocido. Y el trabajo que no tiene fin. Oh, viernes, siempre viernes en Y tiramos del hilo para llegar a otro artista chileno con el que nos quedamos con ganas hace un añito, Alex Anguante. Bueno, me encanta esto de que hay que destruir el mundo. Eh, <risa> coincido con el, el viernes y cualquier otro día. ¿Cómo descubrimos a este artista? Bueno, des destruir el mundo o a tu compañero de radio porque me ha dejado pepesónico en... hablando de Camila Moreno. O... Se te ha quedado mal cuerpo. Bueno, mal cuerpo no, que ya esté un poquito hecho. Bueno, ¿cómo descubrimos Alex Winter? Pues mira, llamamos a unas amigas de cuando Pepe Sónico estuvo viviendo en Chile. Hablamos de María Edith y Javiera. Saludos, queridas. Y les dijimos, oigan, estamos haciendo un programa, Madeja sonico hay una sesión que se llama Tutti Frutti, ¿qué recomendaciones nos pueden dar? Y lo primero que les sale fue un, ¡ay, Alex Winter, le adoramos! Bueno, pues ahí fuimos a explorar sobre Alex Winter, ¿Y qué hemos encontrado, Pepe Sónicoa? Ah. Pues vamos con Alex. Resulta que viene de la mejor cosecha de la que podría venir, del año 83. Quiero decir que Camila Moreno es del 85, que es una cosecha buena. Buena. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Bueno, eh, este artista, no solo musical, le da también al vídeo, como podemos ver en los videoclips suyos y también en colaboraciones que ha hecho, como por ejemplo en la omnipresente artista chilena Javier Amena. Y ha llegado a dirigir una película. Nunca vas a estar solo. Os diré que me la apuntaría en la lista de pendientes, pero mira, ya para qué. Esto a mí ya no me da tiempo de ver todo lo que tengo ya apuntado. Unas vacaciones viendo todas las recomendaciones. <risa> bueno, Alex se define como queer y ha tenido grandes momentos aprovechando su visibilidad para lanzar mensajes con mucha difusión, como el momentazo en los Grammy 2016 cantando su canción Manifiesto. Y antes nos contaba Luis Sónicoa que Camila aboga por ser visible pero sin que este sea su discurso central. Alex hace de esto una de sus banderas, así que hemos querido rescatar algunos de sus momentos y reflexiones para compartirosla. Si os dais cuenta en Tutti Frutti algo de lo que a mí me apasiona es esta diversidad de maneras de vivir las múltiples identidades. Creo que hay tantas como artistas diferentes hemos metido. Aquí va el piropazo para Luis para que recupere aquí está el cuerpo. A ver si me voy a fugar a otro programa de esta radio. Vete a urbano Vamos a repasar parte de su discografía mientras la hacemos. Vamos, Luis Sonic Bueno, pues vamos a ir directamente a 2016, aunque su primer disco lo sacó en 2011. En 2016 saca su álbum Amiga y ahí la canción Manifiesto. Esta es la que decíamos que cantó en los Grammy de 2016 y Y delante de todo ese público, de toda esa um, hormona que hay por ahí, coge y se suelta este, este estribillo que dice Hoy soy mujer, hoy soy mujer, el maricón del pueblo, aunque me prendan fuego. Brillaré como estrellas que brillan, no importa cómo sea mi familia. No me importa de dónde vengas, solo importa de qué lado estáis tú y tu soledad. Vamos a 2018, ahí saca Latinoamericana y el single Locura. Le preguntan qué quiere transmitir con este disco y en una entrevista en Vía X dice Este disco es más de incertidumbre que de recetas, es la reacción a la bofetada de elecciones de figuras protofascistas que empezaron a llegar al poder cada vez menos minoritariamente y que hacían eco en la gente que quiere retroceder estas 5 o 6 décadas de avances en derechos de las mujeres y derechos LGTB. Lo encontré súper angustiante y el disco es así. Hay poca solución. La solución está por reagruparnos y volver a plantear estrategias. Bueno. Pues en esas andan, porque no sé cómo estará les después de la primera vuelta. <risa> Esperemos a la segunda vuelta. <risa> bueno, 2019 saca su último sencillo, Paco Vampiro. Eh, y vamos a ir con un poquito de la letra de esta canción Que tiene que más que ver con estas elecciones De las que nos hablaba Pepe Sonico a, Que con lo anterior Porque dice Un país con olor a lacrimógeno Ya van 30 años y no se va Llega siempre un enemigo Viene siempre en su camión Tiene cara de vampiro, yo le canto su canción Paco vampiro Paco vampiro Tiene sed de sangre Wow Bueno, sin más dilataciones, vamos a escuchar Manifiesto Acabamos más tranquilas que con Perra del Futuro como podéis ver Porque ya sabéis que si queréis marcha, tenéis que escuchar la primera parte de nuestro programa Este Así... año Tutti Frutti es Melancólico con Punch <risa> Todas las sorpresas que nos da esta segunda temporada Esperad al tercero, ya veréis <risa> Pues Pues nada, os con manifiesto de Alex Angonter. Entzun eta gozatu. Mi a caminar durmiendo, Dios déjame salir del centro, navegué y me aquella en la inmensidad De los bichos raros, niños sueltos Que piden por salir del suelo Ver amor, revolución, mujeres en verdad Hoy soy mujer Hoy soy mujer Giaré como estrellas brillan No importa cuando mi familia sea noche Sea calle sea de verdad Y no me importa de a donde vengas Solo importa de que lado estas sin iglesias Ni edificios tu y tu soledad Soy mujer No creo en dios ni nada de esto Yo quiero ser un manifiesto Hecho cuerpo y un cuerpo que va a disparar Y entiendo toda tu violencia Que niño mío no es ciencia Que lo justo no es normal Defiéndete no más So